¡Cielo! ¡Buen! ¡Cocita, tocó a alguien! ¡No! ¡Dale derechata! ¡Buen! ¡Buen! Vamos. Ahora vamos a la de frente. Vamos a la de frente. A la izquierda, a la, <coughs> la izquierda. A la. Vamos a la izquierda, a la izquierda. O lo Vámonos oh. a ver.